Pues en marzo del 2006, eh, bajo el lema Orainerría o Orainbaquea, eh, pues aquí en Atarraya, pues como en otros pueblos y en otros barrios, pues sí, hicimos una coche caravana. Quedamos en una calle para salir, toda la gente, pues bastantes coches había y vinieron de la Brigada de Información de la Policía Nacional, dos policías. Y nos vinieron y nos dijeron que... Que no saliésemos del pueblo, nosotros les decimos que no, nuestra intención era hacerla en el pueblo, que no íbamos a salir del pueblo y entonces bien que eso, que no iba a haber ningún problema, nos dijeron entonces cuando nada más salir la coche caravana con 16 coches aproximadamente pues la policía foral de, de UPN, en este caso el alcalde, el señor UCAR, eh, alcalde de UPN pues su policía política pues nos paró eh, entorpeciendo el tráfico y eh, denunció, nos cogió las matrículas de los coches y, y al cabo de un tiempo pues nos llegaron multas de, pues por tocar el clasón, por conducir a una velocidad anormalmente reducida, por no llevar el cinturón de seguridad cuando la gente lleva el cinturón de seguridad y demás. Mm. Bueno, pues lo que estuvo estaba claro eh, que eran unas multas políticas, o sea, era un castigo político camuflado como multas de tráfico. Esas multas fueron recurridas y, y Y una y otra vez eh, luego, claro, aquí hubo un cambio de, de alcaldía y se puso una farroaba y con su alcalde a la cabeza, eh, Pello Gurbindo eh cuando, como esas multas eh, las tramitaba aunque las pusiese el, eh, la policía foral, las tramitaba a Local la empresa del Ayuntamiento de Atarrabia que gestiona las multas del Ayuntamiento o sea, que la gestionaba la, la siguió gestionando el Ayuntamiento de Atarrabia pues eh, varias veces fuimos a ver con el, el alcalde, él en que eran unas multas eh, un castigo político que era vamos súper repudiable y que o sea que era un ataque a nuestros derechos a los derechos de sus vecinos y sus vecinas y, y nada pues nosotros le estuvimos hablando con abogados y abogadas y le comentamos que, que esas multas las podría dejar en, en un cajón y que prescribiesen ya que él veía hacía el mismo el mismo análisis con, que nosotros que y nosotras que de que eran unas multas Eh, políticas, no unas multas de tráfico. Bueno, pues eh, pasó el tiempo después de esa reunión y nos volvieron a llegar esas multas. Resulta que, que esas multas por ser de tráfico, nos comentaron que si pasaba un año esas multas prescribían por ser de tráfico, pero por arte de magia, después de ese año, las multas con Pedro Gurvindo de alcalde volvieron a tramitarse. Volvieron a tramitarse, volvimos a ir. ...a hablar con él, él nos decía que era que podía ser prevaricación... ...pero claro, prevaricación es seguir adelante con unas multas... ...que son un castigo político, unas multas que no se tenían que haber dado... ...en este pueblo, y, y eso, y que él no podía hacer nada... ...nosotros le decíamos que sí, que él era el único que las podía quitar... ...porque era el único que había seguido con esas multas adelante... ...y, y, ahí, y hoy día 12 se va a materializar el, el embargo por parte del Ayuntamiento de Atarrabia... ...bueno, por parte de su empresa, que es el local... Eh, para engordar las arcas municipales, pues eh, a, 16, a 16 vecinos y vecinas de Atarrabia, a, pues hoy se va a hacer eh, efectivo el embargo de 253 euros por persona.